Bien, seguimos acá, somos Atril Deportes, vamos a lo que es el análisis de lo que será la, el inicio de la liguilla Liga Suramericana que arrancará este próximo domingo 20 de mayo en su primera fase. Eh, ya en este caso sabemos que son cuatro partidos, cuatro llaves en San Cristóbal el Deportivo Táchira recibirá al Zulia Fútbol Club 4 de la tarde y los otros partidos también en la, en la ciudad de Maracay, el Aragua Fútbol Club que recibirá a yaracuyanos en Maturín, el Monagas estará recibiendo ...al Deportivo Petare... ...y en Valera Trujillano... ...se estará recibiendo la visita... ...del Zamora club, en lo particular, bueno, podemos decir que una de las llaves más parejas es la que se disputará entre Aragua y Aracuyano, si sí, podemos ver que ambos equipos están en lo que es en el medio, en el centro de lo que es estos ocho equipos clasificados eh, quedaron con 44 puntos en la tabla acumulada y no es fácil dar un pronóstico en lo que será este partido, y Aracuyano si sí bien sido, tiene la ventaja de cerrar en la vuelta, la próxima semana, no sabemos lo complicado que es el cuadro de Raúl Cavaliar en partidos de ida y vuelta, ¿qué puedes decir al respecto, Bito? Sí. Eh el Club del Aragón Fútbol Club eh, se va a enfrentar a al Club de de, de los Zaracuyanos eh y como bien decía, no eh, los dos los dos ha sido como que o han estado han permanecido en la mitad de la tabla, de hecho, así lo así culminaron. Pero Y Aracuyano Fútbol club llega mejor este partido, ya que cerraron mejor eh, en este torneo clausura 2012, mientras que la, el club de, de Aragua perdió, perdió creo que dos de, de sus últimos cinco enfrentamientos, así, y con tres empates, así que, aparte de que esto será... O sea, esto será se disputará en maracay se, se sabe que la barra de yacuyano fútbol club no va a ingresar el estadio eh, de maracay eh, bueno como estadística o, o como estadística, eh, como estadística a decir eh, como visitante de yaracuyanos fútbol club fue uno de los estuvo a ver, en ocho partidos ganó dos empató dos y perdió cuatro y como local el club del aragua fútbol club diputó también ocho partidos cuatro ganados tres empates y un y una derrota uh, otro partido uno que se disputará en esta en, en este liguilla espero sudamericana será en valera cuando truillanos fútbol club reciba a Zamora fútbol club un cuadro de valera que ingresó en en, en esta lilla pre sudamericana eh, viene viene en de en sus últimos cinco presente en sus últimas cinco presentaciones viene con tres ganados un perdido y uno empatado, así que en casa creo que será será un club que va a sacar la ventaja porque ya que es un club no de Copa creo que tendrá todo a su favor mientras que el club de Varinas como estadística como estadística podemos decir que de visita, es uno de los mejores que terminó este torneo clausura con nueve partidos disputados ganó cuatro, empató uno claro, perdió cuatro, pero sacó una totalidad de trece puntos Michael Sí, bueno, no es la mejor realidad para Zamora en cuanto a partidos de visitantes pero sabemos que es un cuadro que está acostumbrado también en estas instancias no incluso estos dos equipos enfrentaron la final de Copa Venezuela hace algunos dos años y son equipos que, bueno eh, una, quiere decir que también es una liguilla también abierta no tanto en la ciudad de Valera como en la ciudad de Varinas la próxima semana, por ahí un poco quizás la ventaja la considero que tiene un poco el cuadro de Zamora, tiene un poco de más plantilla jugadores que un poco más de, de recorrido, quizás lo que le puede pesar un poco a Zamora es el, el, el haber encarado Copa Libertadores y el torneo clausura, eh, por ahí deben estar pegando un poco el cansancio, veremos si puede sacar provecho de esto el cuadro de Trujillanos. Y el otro partido también en la ciudad de Maturín, Monagas, estará recibiendo al Deportivo Petare, interesante duelo ya que vemos que el cuadro de Manuel Plasencia estará enfrentándose a su ex equipo al que dirigió hace un torneo atrás, el cuadro del Monagas eh, Monagas que es un torneo irregular, tuvo en esta clausura no este se dio muchos puntos no terminó de la mejor manera y petar ni se diga la verdad que los dos no vienen con buena realidad Petare luego del gran torneo de apertura siempre lo hemos dicho, con 35 puntos con apenas 16, menos de la mitad apenas sumó en este clausura y apenas le dio para ingresar a la, la liguilla con 51 puntos, incluso superado por el propio Zulia Football Club, o sea que quizás no estaban en los papeles de este equipo, ellos aspiraban quizás pelear así sea por Copa Libertadores, no se les dio esta situación y no le queda otra que estar por un cupo en esta liguilla hacia la Copa Sudamericana. Yo considero que también es esta una llave de pareja considerando que ninguno de los dos viene en buen momento, cualquiera de los dos creo que puede sacar provecho de esta situación, Víctor. Sí, eh, como ya como ya lo decías, esta es una idea de muy pareja, eh, ninguno de los dos cuadros vienen bien, eh, de, de hecho, solo uno de los más irregulares que eh, en el torneo clausura, que ellos ganaban y no podían, ¿no?, como que seguir en esta senda del triunfo, sino que perdían y eran, o son, ambos cuadros muy inestables. eh Lejos, eh, Petare, que en la apertura sí fue un equipo arrollador, eh, que parecía meterse en puestos de Copa Libertadores, pero eh, con este último torneo que realizó, no le dio, y ahora tiene esta oportunidad, ¿no?, Eh, ...de ingresar a... ...o luchar por un grupo... ...internacional... Eh, ...visitará al Monagas... Eh, ...pues estar de visita... ...fue uno de los clubes... ...que... ...dos derrotas seguidas... Eh, ...dos derrotas seguidas, ¿no? Eh, ...si tomamos en cuenta las estadísticas... ...en el torneo... ...mientras que de local... Eh, ...Monagas sí eh no dispoó no en partido podemos decir que, que que ganó cinco la mayoría de, de los puntos lo sacó ahí se eh, luegoó empató tres y perdió uno 18 puntos hasta 18 sacó el cuadro de monaga así que creo que aunque sea muy pareja en este partido los de maturí creo que se llevarán como que esa esa ficha de favoritismo eh leve pero sí y considerando que Petara no es el mismo sin Richard Blanco también y Monagas tiene una buena delanteada conformada por Eder Faría y el colombiano Fernando Cabeza si le saca provecho a esto creemos que puede llevarse esta liguilla recordemos que estos partidos cerrarán en la vuelta próximo miércoles este con el cierre de esta primera fase, sabemos que el ganador de la llave entre Tachira y Zulia jugará con el ganador de la llave entre Aragua y Araguyanos y el ganador de la llave entre Samoa y Trujillano se enfrentará al ganador de la llave Petare y Unagaje Pro Club en una segunda fase y de allí saldrán los dos equipos restantes clasificados a Copa Sudamericana 2012 donde ya están Mineros de Guayana por ser el campeón de Copa de Venezuela y de momento el club deportivo volará por ser el líder en la tabla acumulada, bueno, pero que sucede ya analizaremos los resultados de esta de estos partidos de ida en este próximo domingo somos víctor lamus michael sulbarán actriz deporte buenas noches para todos